con él también sobre este tema del reempadronamiento que se está haciendo en la administración pública, pero bueno, en este caso, Marta, vamos a ir a otro sector, ¿no?, del de gremio de ATP, que es la Asociación de Trabajadores Provinciales, ahí está el señor Carlos Ebuliarte, a quien lo vamos a saludar. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, Sergio y Marta, lo saludamos. ¿Qué tal? Muy buen día, para ustedes todos Muy bien. Bueno, eh, Carlos, eh, se está llevando a cabo este reempadronamiento estatal, bueno, que el gobierno un poco ya lo había anunciado hace algunos meses. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes y cómo se está desarrollando? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no fui ayer, pero fueron los miembros del consejo directivo. Ajá. Y, y bueno, mire, se si nos encontramos con, con el hecho consumado en la cuestión esta. Ajá. Eh... Ayer recién nos entregaron una copia de un decreto ¿sí? Y recién ahora lo vamos a entrar a analizar con la, con la comisión directiva sí. De todos modos esto es un hecho ya consumado Yo no sé para qué los han llamado Porque no les vamos a ir a aplaudir lo que ellos quieran No, no están equivocados con nosotros Eso se tendría que haber hecho antes Llamar a los gremios, no llamar a los alcahuetes ¿sí? Y llamarlos como corresponde Porque acá se está tratando de ciertos empleados públicos no se está tratando de cualquier cosa ni nada por el estilo Claro. entonces Usted en, ese que tipo, ver... en ese tipo claro. de situación una tal doctora Carolina no sé, Curtis, sí, Curtis, ¿no Ana Curtis. Carolina Curtis. estuvo reunida ayer, bueno los compañeros le han planteado con una posición firme que nosotros somos un gremio el único gremio con personalidad gremial en la provincia, el gremio más grande de la provincia no lo pueden no se nos puede venir Aquí vamos a aplaudir sobre un hecho consumado. Uh -huh. Hemos dicho que le vamos a, a enviar las consideraciones por escrito como corresponde, ¿sí? a lo que ellos le han manifestado a los compañeros, bueno, que hagan la presentación y que iba a suspender hasta tanto reciban eh, las consideraciones respectivas. Otra institución gremial, no mutual, gremial, le ha manifestado también que iba a ir con los oficiales y los abogados también por el tema este, ¿no? Ahora, ustedes... Eh... Yo les transmito lo que los compañeros... Es que claro, claro presenciales claro. No, yo no estuve los de la presente. Claro. pero usted viendo la visión de que sus compañeros le han transmitido, lo lógico hubiese sido que primero charlarlos con los gremios y recién, digamos, ver, bueno, lógicamente, sí. de qué se trataba este reempadronamiento. Efectivo, fíjese, ¿no? Eh, no sé con qué mucho lo habrá tratado el PMS, ¿no? Ajá. O, qué sé yo, pero con, con los gremios, yo que considero con el gremio de AXA, con, con nosotros, uh -huh. eh, no, no ha tratado absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, como lo dijo usted, ¿no? Es así. Tenía que haber primeros conversos con las instituciones gremiales representativas y recién haber tomado una decisión, por lo menos haber escuchado, no haber a querer que le vayan a avalar algo ya consumamos porque no les vamos a avalar, a nosotros. ¿Ustedes están decididos a no, no, no avalar esas situaciones? No, no, vamos a que... avalar y vamos a presentar por escrito las consideraciones uh -huh. respectivas que tengamos nosotros, ¿no? Claro, claro, lógicamente. Eh, bueno, me imagino, Carlos, que esto, lógicamente, va a ser tratado por ustedes, va a seguir diciendo siendo tenido en cuenta, ¿no?, porque es un, un tema que, que le interesa, y como dijo usted, el gremio más grande de la provincia tiene la mayor cantidad de afiliados que por ahí se pueden ver afectados, ¿no?, por este tipo de, de reempadronamiento que se hace de esta manera. Sí, lo que claro, nosotros lo no nos he encontrado con esta novedad sobre un hecho consumado, ¿no? Nosotros creemos y entendemos de que si nos llaman para algo, mm. primero que tengan la deferencia y el respeto, ¿Eh? para decir, bueno, esto es una institución de primer grado, un gremio ¿sí? que no es un gremio que ha sido formado ayer, sino un gremio como corresponde, más claro. de 50 años como otras instituciones gremiales como ACI y otros más uh -huh. entonces antes de haber hecho un instrumento con, eh, un mecanismo como este tenéis que verlo llamado porque nosotros consideramos que esto ha sido una falta de respeto hacia nosotros si bueno, claro. no lo vamos a tolerar, sí. falta de respeto le vamos a hacer las consideraciones con el calibre que corresponde ¿no? Bueno, a tenerlo en cuenta entonces a, a las determinaciones, lógicamente, que se vayan a tomar. Carlos, gracias como siempre por atendernos, ¿sí? No, por favor. Un abrazo, hasta luego. Carlos Arte de ATP.